Historias con identidad Lo vi volver de Mariano Saba Apontó ni yo lo vi volver Así dijo mi viejo sonriendo y La mesa navideña siguió viaje Siguió viaje como sigue el mundo Muchas veces Masticando la memoria de la gente Buscándose la cola como perro loco Apontó ni yo lo vi volver Repitió Me buscó con los ojos covoteando Y yo estaba ahí cerca, atento <risa> Hay que estar sordo de corazón Para no escuchar lo importante Y no sé si ustedes lo ven Pero cuando un hombre va a dejar caer de la lengua Un cacho hermoso de pasado Se le prenden los ojos como si fueran estrellas a campo abierto Tengo un recuerdo de eso Pero es un recuerdo mío familiar Porque fui con mi papá Siguió contándome con esa euforia sagrada que lo vuelve pibe de nuevo. Con pantalón corto, pelo engominado, medias altas, raya de coté, a apontoni. Yo lo vi volver, sabes Mi viejo me llegó a la cancha sabes Yo era chico, tenía entre 12 y 13 años. En ese momento la cancha tenía bancos largos todo alrededor del campo y uno estaba ahí nomás del juego. Y Pontoni, se le hacen agua a los ojos. algunos de ustedes saben quién era Pontoni? Alguno debe saber. <ríe> era un mago. Farro, Pontoni y Martino. En ese momento la máquina de Rígara arrasaba, pero Farro, Pontoni Martino eran el trío de oro. Una de las mejores delanteras que tuvo San Lorenzo de Almagro. Ganaron el campeonato del 46, los tres mosqueteros, hicieron gira por Europa, un de parramo juego corto, lujo, caño, ocho o diez goles por partido. La cosa es que Pontoni después de aquello se fue afuera, terminó lastimado y volvió a San Lorenzo ya ya grande, diez años después. En ese retorno, de tanto en tanto, tenía un chispazo de gracia. Cada tanto. Fue así que volvió contra boca y ahí, sentados uno al lado del otro, mi abuelo joven y mi padre niño lo van a ver. Se sientan a la borde del césped, entre los jubilados azulgrana y a sus espaldas la hinchada rival, Pasan los minutos y Pontoni no arranca. 0 a cero va el partido hincha de boca empieza a corearle. Pontoni a veterano, la, la, la, la, la, Pontoni veterano, la, la, la, la, la, la. Mi papá hace una pausa y mientras junta amiguitas del mantel, deja caer. El viejo nunca sirve en este país. Levanta la vista y también lo hace Pontoni en su recuerdo. Mira fijo la pared del fondo. Mi viejo y Pontoni hoté el arco al otro lado del campo. Avanza mi viejo con el relato y Pontoni gambetea a toda velocidad apilando tipos a su paso. Y de repente, imparable, gol, gol de Pontoni. Tony entra al arco con pelota y todo. La hinchada rival se mudece. Y mi abuelo se levanta en un grito. Se da vuelta y los encara. Un solo tipo con trece dragones azul y oro. Callado de espanto. ¿Podés creer lo que hizo tu abuelo? <risa> Empezó a gritarle a voz en cuello... ¡Canten ahora! ¡A ver si se animan! ¡Canten ahora! ¡Ah! Dice mi viejo que en ese momento su viejo le pareció un gigante. Los jubilados de San Lorenzo le pedían que por favor se sienta para que no los mataran. El viejo nunca sirve en este país, sonríe mi papá pero de vez en cuando te mete un gol en la memoria. Si tenés dudas sobre tu identidad, no dejes caer la memoria. Consultá con Abuelas de Plaza de Mayo. del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor con los retazos del ayer tejer Lleno el mapa de mi piel Oír tu voz Y al sembrar tu luz Renasco en tu Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra partió en los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy foto sobre sus hombros. Todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy Y al tu luz, renasco en tu milagro Si eres joven que dude de su identidad, eh, llámese el teléfono 421-4408 y va a ser muy bien recibido. 421-4408 y reconociendo su identidad, va a conocer la libertad. Si sale rebelde como mi mamá, si saque del viejo mi forma de dar, the fog in the air